Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. ¿Están listos para, para recibir hoy del Señor? Hoy el Señor tiene una palabra especial para ti. Tú has venido hoy, tal vez con necesidades. Tú has venido hoy, tal vez, con temores. Tú has venido, tal vez, hoy, encadenado a ciertas situaciones. Pero el Señor hoy te quiere decir que este es tu día de libertad. Este es tu día que Dios ha marcado para que tú seas liberado de toda cadena, de toda opresión del diablo. Y Dios va a traer sobre ti hoy una libertad en la cual tú vas a poder moverte en una nueva dimensión y vas a poder... Danzar Vas a poder gritar Vas a poder aplaudir Y vas a poder hacer tantas cosas En Dios Que no habías podido hacer antes Entonces no es una casualidad Que hoy estés aquí Y no es una casualidad Que hoy vayamos a celebrar eh, eh, eh, la, la, la cena del Señor Porque hoy Dios quiere marcar en ti A través de su sangre preciosa Un nuevo tiempo Y donde tú estás Y lo que tú haces Dios lo va a potencializar Y va a traer bendición En todo lo que, en lo que tú haces Yo no sé qué haces Pero yo sé que sí Dios va a hacer algo hoy En, en tu vida Yo te invito a que vayamos al Salmo 107 El Salmo 107 Porque quiero que todos leamos Este Salmo precioso Y es un Salmo para ti Y yo quiero que lo subrayes ahí y lo pongas ahí el Salmo 107. Y vamos a leer desde el versículo 1 al 16. Y ¿sabes cómo se llama la conferencia del día de hoy? Habitando bajo sus alas. Habitando bajo sus alas. Y tú me podrás decir, Dios tiene alas. No, Dios no tiene alas. Pero cuando la palabra dice habitando bajo sus alas, es una palabra que se traduce en el griego como kanap. ¿Cómo se traduce kanap en griego? Y es y viene de otra palabra del hebreo que se llama talet o talit. ¿Y sabes qué significa esta palabra? Justicia de Dios. Justicia de Dios. Entonces, cuando hablamos de estar bajo su canap o bajo sus alas, es que estamos cubiertos por la justicia de Dios. Entonces, hoy Dios te quiere llevar bajo sus alas. ¿Quieres estar bajo sus alas? Ok, vamos a leer el Salmo 107 del 1 al 16 y, y síganme ahí por favor normalmente no hago esto ustedes recuerdan que siempre yo leo ¿no? para irnos más rápido pero hoy yo quiero que tú leas y si puedes en algunas partes repite la palabra para que tú lo escuches y lo que escuches aumenta tu fe porque la fe viene por oír la palabra de Dios Entonces, Salmo 107, del 1 al 16, dice... Alabada al Señor, porque es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Porque es bueno, y porque para siempre es su misericordia. O sea, ¿la misericordia de Dios está acortada? ¿Está limitada a un tiempo? no. Dice para siempre su misericordia y Él es bueno. Y el 2 dice, díganlo los redimidos del Señor. Escúchame, ¿tú has creído en Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Has sido comprado por esa sangre y le has dicho Señor yo te recibo como mi Señor y Salvador? Si no lo has hecho yo te invito a que lo hagas. Porque esta palabra es para los redimidos del Señor son para los que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y esta palabra es para estas personas para nosotros que hemos recibido al Señor entonces dice díganlo los redimidos del Señor los que ha redimido del poder del enemigo entonces el enemigo tiene poder sobre ti no ha sido redimido del poder del enemigo Dice, y a los que ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Y yo te pido que subrayes del occidente. Porque esta palabra fue escrita en Israel. ¿Y en dónde estamos nosotros? ¿Del lado del occidente o del lado del oriente? Del occidente. Entonces, ¿de quién está hablando esta palabra? ¡Wow! De México, México. De nosotros. Subraya del occidente y del norte. You are included, my friend. <risa> Subraya también ahí del norte, porque estamos en el occidente y en la sección del norte. <risa> Entonces, y del norte y del sur. Escúchame bien, y esta palabra, escúchame bien, quiero que te identifiques con estos versículos. Perdidos anduvieron por el desierto, en el sequedal. No ha estado tu vida a veces así que no sabes ni para dónde vas, que tienes sed y ni siquiera sabes de qué tienes sed. Bueno, perdidos anduvieron en el desierto, en el sequedal, no hallaron camino hacia una ciudad habitada. Estaban hambrientos y sedientos. ¿Y qué estábamos cantando hoy? Tengo hambre de ti, de tu presencia. ¿No? Estaban hambrientos y sedientos, sus almas desfallecían en ellos, pero cuando en su angustia y su raya clamaron al Señor, Clamaron al Señor. ¿No has clamado a Dios con angustia? Todos hemos clamado a Dios con angustia. ¡Oh Dios! ¿Por qué nos pasa esto? Dice, cuando en su angustia clamaron al Señor, Él los libró de sus aflicciones. ¡Gloria a Dios por eso! Los dirigió por camino derecho para que fuesen a una ciudad. ¿En que habitar? ¿En cuál ciudad? En la ciudad de nuestro Señor. Den gracias al Señor por su misericordia Y por sus maravillas Para con los hijos del hombre ¿Por qué creen que yo les insisto? Den gracias, den gracias Abre tu boca, da gracias Es que si tú de veras te pones a analizar Lo que Dios ha hecho en tu vida Lo menos que puede salir No es, oh Dios mira mis problemas Oh, ¿sabes que Dios? Gracias Gracias Gracias por tu misericordia Dice, porque Él sacia el alma sedienta y llena de bien el alma hambrienta. Yo tengo hambre de ti, de tu presencia. ¿Sabes qué va a ser Dios? Hoy va a saciar tu alma. Hoy va a llenar esa copa. Dice, habitaban en tinieblas y en densa oscuridad, aprisionados en la miseria y en cadenas de hierro, porque fueron rebeldes a la palabra del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo. No te encontrabas, no nos encontrábamos así, aborreciendo las cosas de Dios y diciendo, no, eso no es para mí, eso no funciona, es un bola de fanáticos, oh no, me quieren meter a no sé qué rollo. Pero cuando Dios te tocó, en medio de tu angustia, tú dijiste, Y dice lo sacó de tinieblas De la densa oscuridad y rompió cadenas Dice den gracias al Señor Por su misericordia y por sus maravillas Para con los hijos de los hombres Porque rompió las puertas de bronce Y desmenuzó los cerrojos de hierro Subraya esa parte Porque esa parte es para ti Eso es lo que Dios ha hecho en tu vida Ha roto las cadenas De qué eres prisionero O de que eras prisionero Es que yo sigo atado Es que tú no sabes No puedo soltar esto ¿Sabes qué? Yo quiero que este salmo Tú lo agarres y digas Él ha roto mis cadenas él ha... Cualquier puerta que no me dejaba pasar Cualquier prisión que estaba ahí Él la ha deshecho Rompió las puertas de bronce Desmenuzó los cerrojos de hierro Escúchame Díganlo los que han sido redimidos del Señor ¿Tú has sido redimido? ¿Tú has sido de redimido? Entonces repite, di, yo soy libre de toda aflicción Repítelo, dilo La palabra lo está diciendo Díganos los redimidos del Señor Yo soy libre de toda aflicción Yo soy libre de obscuridad Vamos, repítelo Abre tu boca, que lo escuche el diablo Yo soy libre de muerte Yo soy libre de prisión Yo soy libre de puertas de bronce Y cerrojos Escúchame, di hoy Yo recibo esta palabra para mí Yo hago mía esta palabra Yo recibo tu palabra Dios Es que tienes que tomarla Escúchame, tienes que dar hoy un paso más No nada más de ser un mero espectador ahí sentado Sino tú tienes que decir Yo voy y yo tomo Y esta palabra es para mí Yo la jalo para mí Y yo la repito y yo la digo Porque cuando yo la digo La escucho Y cuando lo escucho, mi fe, mi fe crece. Por eso dice la palabra, díganlo, no piénsenlo, no órenlo en lo secreto, díganlo. Suégara, ¿qué crees? Soy libre de cadenas, soy libre, díganlo, díganlo hoy es el día en el cual el Señor te está librando de tus aflicciones porque si tú no lo dices si tú no lo confiesas es que no lo crees ¿me, me, ¿me entiendes? y es tiempo que dejemos de ser o sea de la secreta de la CIA o de la KGB o de la KGB es tiempo que dejemos de ser ¿saben qué? les voy a decir una cosa a mí me encanta Celia Me encanta el espíritu que tiene Celia. Ella tiene hoy una pasión por compartir a las personas que están. Si viene la vecina, si viene X, si viene Y. O sea, ellas tiene un... ¿Cómo le hago? Ay, No puede. ¿Sabes qué? Que esa pasión la puedas tomar tú hoy. Díganlo. Díganlo. Tiene que haber en ti esa pasión de decir las cosas. Porque ¿sabes qué? La sangre de Jesús, que ahorita vamos a celebrar la sangre de Jesús. La sangre de Jesús para eso fue derramada. Para que tú y yo fuéramos, para que tú y yo fuéramos libres. Yo no, de veras, como dice, a veces mi esposa dice, es que parece que los bautizaron en agua de limón. Tienen una cara de angustia y de... Es que tú no sabes mis problemas. Es que tú no sabes lo que yo estoy pasando. Mira, yo no lo sé. Mi Señor lo sabe. Pero lo que yo sé es lo que dice aquí en su palabra. Y su palabra dice que yo lo tengo que decir. Porque su misericordia es para siempre. Y en esa misericordia estoy yo metido. Y a través de su sangre yo he sido librado de las cadenas del pecado. Librado de puertas de bronce que no dejaban pasar la bendición de Dios. Librado de, de, de, esas, de esos cerrojos de hierro, de esas prisiones de hierro. ¿Cuál es tu prisión? ¿Cuáles tus cerrojos? ¿Cuáles tus cadenas? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Ninguna. Ninguna. Porque hemos sido redimidos por la sangre de Jesús tú logras meter esto en tu sistema Si tú logras meter esto en tu vida Oh mira, muchas cosas van a cambiar Vas a dejar de ser alguien Y perdóname que te lo diga Mediocre Un cristiano mediocre y vas a pasar a ser un cristiano en el cual vas a estar confesando las cosas que Dios hace en tu vida. Y en vez de estar hablando aflicción, en vez de estar hablando problemas, vas a decir, oh mi Dios, mi Dios es el que está conmigo. Estoy bajo sus alas, él me cubre, estoy bajo su justicia, él ha roto mis cadenas, soy libre. Digo, así a ti no te emociona, a mí sí me emociona. Discúlpame, pero me estoy predicando a mí mismo. Mi mismo, escucha. Eso bien, ese es como dicen that's the spirit, <risa> ese es lo que tienes de tener, soy libre, escúchame, pero tienes que entender que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros autoridad. ¿Sabes qué te ha dado autoridad Dios? Y sabes que cada uno de nosotros rendimos esa autoridad a alguien. Y muchas veces nosotros hemos rendido autoridad Al enemigo Cuando el hombre decidió pecar Escúchame bien Se salió de la presencia de Dios Se salió de la voluntad de Dios Se salió de la protección divina Que viene a estar Que, que viene esa protección Cuando tú estás bajo su voluntad Escúchame Cuando tú rindes tu autoridad El pecado viene Y el pecado reina Y el pecado produce espinos y cardos A mí me encantan los los, los cactus Pero me gustan de lejos Porque no es una planta que tú puedas estar Ay qué bonita planta, mira sus pétalos Lo tocas y te espinas Ese es el fruto cuando tú te sales Cuando tú rindes la autoridad Produce espinos y cardos ¿Y sabes qué pasa? Cuando tú has rendido esa autoridad al enemigo en tu vida, en áreas de tu vida, y de repente viene a ti la luz de la palabra de Dios y tú quieres salirte de ese camino, ¿sabes qué pasa? Te empieza a amenazar el enemigo. Si tú te sales de esto, te va a pasar esto. Si tú te ves esto, Y te empieza a arrojar, a arrojar fuego a tu vida. Un temor en tu vida. ¿No te ha pasado así? Cuando de repente quieres salirte de cosas, empiezan a venir cosas a tu vida y te dicen, no, ¿cómo crees? No no te salgas de eso, hombre. No, hombre. Eh, ay, le están exagerando. Pero cuando tú empiezas a dar pasos de fe hacia adelante y empiezas a caminar en eso, entonces de repente, no, es que si, ¿sabes qué? Te va a pasar esto. Y va a pasar lo otro. ¿Y, y sabes qué? No el enemigo no tiene autoridad sobre tu vida la única autoridad que el enemigo tiene sobre tu vida es la que tú le das entonces empieza a levantarte y empieza a razonar y ver tu camino y decir oh por dónde estoy caminando Y entonces toma decisión y empieza a caminar en el camino de Dios. Y entonces vas a entrar bajo las alas de nuestro Padre. Y en ese lugar tú vas a tener bendición. En ese lugar tú vas a tener protección. Escúchame, el enemigo opera bajo temor. Y te dan miedo las cosas. Y dices, no, es no, que, ¿y qué va a pasar? ¿No? ¿Y qué va a pasar si paso y oro y oran por mí? Pues lo que pase, créeme que yo no te voy a hacer nada. Lo único que puedo hacer es darte un batazo, ¿no? Yo quisiera, ¿no? Pero, ¿sabes que el que te va a tocar va a ser el Señor? ¿Y tú crees que el Señor te va a tocar y te va a hacer algo, algo dañino? No. Pero el diablo te está diciendo, aguas, no pases. Aguas, no hagas. Aguas, no vayas a la oración. ¿Qué pérdida de tiempo? Una hora. Y con el tráfico y la lluvia. Oh, ir al curso de varones. ¿No viste el tormentón que cayó? No, mejor no vayas. Se te puede atorar el coche. ¿No? Ah, mejor no voy, voy a hacer. Me regreso. El diablo opera en temor. Si tú empiezas a dar pasos de fe o haces lo que debes de hacer. Escúchame bien, y, y no lo busquen, pero anótenlo. Isaías 31. Isaías 31 dice, Ay de los hijos rebeldes, dice el Señor. Ay de los hijos rebeldes por llevar a cabo planes, pero no los míos. Guau. Wow. ...por hacer libaciones... ...o sea... ...por hacer pactos... ...para sellar alianzas... ...pero no según mi espíritu... ...añadiendo pecado... ...sobre pecado... ¡Wow! Esto es fuerte... ...¿con quién estás haciendo alianzas? ¿Con quién estás haciendo alianzas? Las estás haciendo... ...en el Espíritu de Dios o en tu propio espíritu, en tu propio conocimiento, porque aguas, dice, añadiendo pecado sobre pecado, ¿sabes qué? yo te recomiendo que te alíes con el Espíritu de Dios, es la mejor alianza que puedes hacer, Escúchame, tú y yo no debemos ampararnos bajo la cobertura del enemigo, bajo el sistema del mundo. No confiar en el sistema... Jóvenes, no confíen en el sistema del mundo. Los quiere llevar el mundo a la perdición. Pero es que es lo cool, es lo padre, es lo de moda, es lo de esto. ¿Sabes qué? Aguas. ¿Con quién estás haciendo alianzas, jóvenes? Va a definir qué vas a hacer tú en la vida. Ay, pero pues todavía falta mucho para que me case y que tenga hijos. y, y toda... Lo que tú hagas hoy, joven, va a definir. ¿Sí o no, mayores? ¿Sí o no, nosotros si hubiéramos conocido al Señor en otra, en otra ocasión? O sea, ¿cuántas cosas no hubiéramos pasado? Jóvenes, aprendan, vean, no juzguen. Eso sí, pero aprendan y vean. Y no repitan, y rompan en el nombre de Jesús esos modelos, esos cerrojos, esas puertas de bronce. Escúchame, no debes ampararte bajo la cobertura del enemigo, no debes confiar en el sistema del mundo. Aquí lo importante, ¿sabes qué es lo importante aquí? Que no te salgas de la cobertura divina. Y ¿sabes cómo no te sales de la cobertura divina? No rindiendo autoridad al enemigo. Si tú rindes toda autoridad Al Rey de Reyes y Señor de Señores Oh mira, estás en el mejor lugar del planeta Tierra Puede ser que no tengas nada Puede ser que no tengas dinero Puede ser que no tengas lo que ah, tanto has deseado Pero sabes que si estás bajo la cobertura Del Eterno, oh ese es el mejor lugar Donde puedes estar Dice la palabra mejor es estar Un día dentro de tu presencia Que mil fuera de ellos Esa es la pasión que te debe consumir. Es que Señor? Yo no me quiero salir de tu presencia. Yo quiero más de tu espíritu. Yo, quiero, yo ya, ya estoy harto de mi vida como estoy. Yo ya no quiero ser más me, mediocre. Yo quiero subir al siguiente nivel de conocimiento. Al siguiente nivel de presencia. Al siguiente nivel de tu unción. Señor, a lo mejor no entiendo ni qué estoy diciendo. Pero yo quiero más de ti. Yo quiero más de tu presencia. Yo quiero estar ahí bajo las alas. Escúchame, tú y yo hemos escuchado y, y, y los que recibieron el correo de la oración continua, que, que gracias Jorge por enviarlo, se, ahí le, volvimos a mandar lo mismo porque no debemos estar confesando sobre nuestra nación lo que nos quieren llenar las televisoras las televisoras dicen hay acá, hay allá y, y hay asaltos y, y balaceras y demás y, y todos ay qué temor y qué temor sabes que no yo confieso lo que Dios ha hablado sobre mi nación una nación bendita una nación llena del Espíritu de Dios gente corriendo a, a los ríos a los pies de Cristo eso es lo que va a cambiar nuestra nación y a lo mejor tú dices oh la tierra está llena de tinieblas el país sin orden Y las tinieblas son tan densas. Eso viene en Job 10.21. Así decía Job. Oh. Y dices, es que tú no sabes mi vida. Y no sabes lo que he sufrido. Y no sabes, yo te he pedido Dios. Y, y entonces dice, he sido como tamboril a las naciones. Mis pensamientos como sombra. También viene en Job 17.6. Y de seguro tú has dicho, oh mis mañanas son como sombra de muerte. Y ni siquiera te quieres levantar. Porque estás deprimido. Y es que tengo una... Es que, bueno, por mi edad, pues ya las depresiones y la menopausia y la andropausia... Y, ¿Sabes qué? Dios no habla nada de la menopausia y la andropausia. Dios habla que tu vida es una vida de victoria. Si tú te ligas a los pensamientos del mundo, vas a decir, oh sí, ya tengo 15 años, ya tengo menopausia. A las jovencitas. Y a nosotros los jovencitos, a los 16, andropausia, ¿no? va? ¿Me entiendes cómo ligas tus pensamientos? Y el enemigo trae temor a ti. ¡Que la osteoporosis! ¡Pues come bien! No le tengas miedo a la osteoporosis. ¿Me entiendes? Rindes autoridad. Y dejas que el temor entre en tu vida. Mis mañanas son como sombra de muerte. Es lo que decía Job en Job 24, 17. ¿Bajo qué protección estás? ¿Bajo la protección de espinos y zarzas? ¿O bajo la sombra del Omnipotente? Bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el lugar donde yo quiero estar. ¿Cómo es posible que los cristianos hoy, la gente que conocemos a Jesús, que le hemos recibido, vivamos en temor? Hablemos de aflicciones, hablemos murmuraciones y tengamos pensamientos desordenados de división, de terror y de temor. Oh mira, ¿sabes qué? Esta iglesia, ID, tiene que ser una iglesia que se mueva en la victoria de nuestro Señor Jesús. Sí. Tu vida tiene que moverse en la victoria del Señor Jesús. Tu vida tiene que moverse en la fuerza y poder del Espíritu Santo. Sí. Sino qué? Mejor vámonos al Club Guadalajara y nadamos y ya no ya no existe, perdón, sor. Lo siento por las Chivas. ¿Cómo es posible que los esposos estén platicando de temor y angustia y estén operando en enfermedad en medio de las familias? Tú tienes autoridad. Escúchame, Juan 14.30. El Evangelio de Juan 14.30. Está Jesús hablando a sus discípulos y les dice, ya no hablaré mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, o sea, el diablo, pero me encanta lo que dice al final. Dice, y él no tiene nada en mí. Puede venir, puede venir a tu vida. Pero si tú estás bajo las alas del Omnipotente, si tú estás en Cristo, puedes decir sus mismas palabras. Él no tiene nada en mí. Así que, chamuquín, vete para otro lado. Ahora viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Ahora estoy bajo la sombra de Dios. Dilo, repítelo. Ahora estoy bajo la sombra de Dios. Yo me meto a la sombra de Dios. Bajo sus preciosas alas. Bajo su justicia. Escúchame, y tú te preguntarás, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer si hay desorden en mi familia? ¿Qué tengo que hacer si me he metido en el sistema del mundo? Si los pensamientos del mundo están en mí y me he estado guiando en esto. ¿Qué tengo que salir para qué hacer para salir del sistema de este mundo? De cerrojos de hierro, de puertas de bronce, de sombra de muerte, de oscuridad y prisión. ¿Qué tengo que hacer? Escúchame. Y llévatelo y eso Tienes que meterte Bajo la operatividad De la gloria de Dios Para ser gente de excelencia Y ser prosperado Y prosperado no te vayas con la lana Eso es parte de la prosperidad Prosperidad es que seas en todo lo que haces Tengas éxito El éxito de Dios Los hijos de Dios no vivimos bajo el sistema del mundo. La semana pasada yo mencioné que somos embajadores. Y, y pido una disculpa porque yo dije ya no estás bajo las reglas de México. Sí, sí estamos bajo el gobierno de México. Y respetamos las leyes. Pero hay una ley superior que rige. Y es la ley del reino de Dios. Y nosotros como embajadores nos movemos en esa ley que por default nos hace cumplir la ley de nuestro país. Fe de ratas de la de la, de la predicación pasada los hijos de Dios no vivimos bajo este sistema del mundo vivimos bajo el sistema divino de Dios bajo un sistema de gloria de poder en poder y de victoria en victoria escúchame, tu vida la llevas así escúchame, si no vas de poder en poder y si no vas de victoria en victoria sabes que hay algo mal en tu vida hay por ahí un cerrojo, hay por ahí una cadena, pero hoy te está mostrando Dios en este salmo, que Él ha roto toda cadena, y toda opresión, y tú eres libre, el chiste es que te la creas, porque muchas veces, nos gusta el dolorcito, y nos volvemos adictos al dolor, y al sufrimiento, y no queremos soltar, y no queremos entrar en esa dimensión si ¿Sí me entiendes somos masoquistas en otras palabras Nos gusta tener el dolorcito Y nos gusta tener ahí el Ay, ay, ay, que rico se siente Y quejarse y quejarse ¿Sabes qué? Si quieres ser adicto a algo Sea adicto al Espíritu de Dios Sea adicto a la presencia del Espíritu Sea adicto a la presencia de Jesús sé el fan número uno Del Rey de Reyes y Señor de Señores Que eso, esa hambre por Él Sea la que te duela Y no el dolorcito de tus angustias, temores Y todo lo demás que traes ahí Escúchame, no vivimos en un sistema de muerte Donde hay pensamientos desordenados De ira Y enojo De cerrojos de hierro y puertas de bronce Escúchame, donde no hay fe Hay incredulidad Donde no hay fe Hay incredulidad Y hay duda y hay temor Pero En el sistema de la gloria De Dios en el sistema del reino de Dios, en ese lugar, ¿sabes qué hay? Paz. Paz. Porque el príncipe de paz, Jesús, reina ahí. El rey de gloria domina en ese lugar. la paz, la bendición y la salud reinan en ese lugar, bajo las alas de Dios y ahí es donde Dios empieza a enviar a tu vida bendición y bendición ¿sabes qué? yo, yo, yo, quiero, yo quiero ahorita que, que pasemos un video porque ¿sabes que ya es tiempo de que paremos de hablar y lo he dicho en la oración, es tiempo que, que paremos de confesar las cosas malas Y de estar orando con un temor por nuestra nación O porque los narcotraficantes O porque la violencia O porque están las arañas y demás Tú y yo tenemos que ser La diferencia en nuestro país Y yo quiero mostrarte este video Porque este video impactó nuestras vidas Y agradezco a la gente que nos los envió Porque impactó nuestras vidas Y yo creo que va a ser algo que vamos a establecer Aquí en Guadalajara Porque Dios nos ha mandado a ser pioneros En su reino aquí en Guadalajara A mover las cosas. Ya no hacer las cosas como la iglesia lo hacía antes. Sino hacer nuevas las cosas. Porque para eso Dios nos ha mandado. Y tú eres parte de esto. Entonces yo te pido que veas. Y en el contexto de lo que estoy hablando. Que tenemos autoridad de Dios. Y que nosotros podemos ser embajadores de Dios. Para anunciar. Dígalo los redimidos del Señor. Las buenas nuevas. De que Jesús murió por nuestros pecados y por los pecados de toda la gente que está allá afuera. Por favor, yo te pido que veas este video, si lo puedes agrandar, por favor. En vez de hablar cosas malas de nuestro país, tenemos que hacer algo así. Jag har stansat abandonar uh, Ese sueño, ese anhelo Que en tu alma está La mente dice no Nada puedes hacer Pero tu corazón No para de creer Dati, mas yo sé que la cruzarás, tú lo puedes, eres En Chihuahua, en mayo de este año. Creo que nosotros podemos hacer la diferencia. En vez de estar diciendo, oh, hay violencia en Chihuahua, sabes que estas gentes salieron. Oramos por tu hijo, oramos por tu trabajo, y ahí ven los resultados. Eso es a lo que Dios nos ha llamado, no nada más a mí estando aquí parado al frente. Te ha llamado a ti y a mí a hacer algo distinto. Pero a veces sometemos nuestra autoridad a otras cosas y no nos damos cuenta a lo que Dios nos ha llamado. Hay tanto por hacer y estamos tan perdidos de nuestras broncas y problemas. Que nos impiden ver la necesidad del que está al lado nuestro. ¿Y sabes qué? Tú tienes la verdad. Tú tienes el Salmo, ¿cuál es qué Salmo era? 107, donde dice que Él ha roto toda cadena. ¿Qué puede haber? ¿Violencia? Él ha roto toda cadena. ¿Enfermedad? Él ha roto toda cadena. Escúchame, yo te invito hoy, después de ver este video, Ah, Que nos arrepintamos Porque muchas veces nos hemos ido por otro lado Y hemos perdido la dirección Y es cierto, todos tenemos problemas Yo tengo problemas Pero mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo Y yo habito bajo la sombra Del Omnipotente ¿Cuáles problemas? Hechos 3.19 dice Por tanto arrepentíos Y convertíos Para que sean borrados vuestros pecados De modo que de la presencia del Señor Vengan tiempos de refrigerio Uf. Escúchame Dentro de la presencia de Dios Hay tiempos de refrigerio para tu vida Para que haya Bendición, salud y vida. Pero ¿sabes qué? ¿Qué vas a hacer una vez que estés dentro de esas alas con salud, bendición y vida? ¿Te vas a quedar ahí empollando el huevo? ¿O vas a salir y vas a decir los cerrojos? Han sido quebrados Las cadenas han sido rotas Las puertas de bronce Han sido tumbadas Por la sangre de Jesús Bajo sus alas No temeré mal alguno Porque tú estás conmigo Y tu vara y tu callado Me infunden aliento Dios hoy quiere que pases Del reino de las tinieblas De obscuridad Al reino de luz y paz. Salmo 36.7 dice. Cuán preciosa es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres. Se amparan bajo la sombra. De tus alas. Ahí bajo sus, sus alas. Preciosas alas. Tú puedes clamar. Por misericordia y gracia. Por la presencia del Espíritu. Y hablar misericordia. Y hablar misericordia. Hablar misericordia. Díganlo los redimidos del Señor. Escúchame, tú ya, no, y esto se, te lo digo con la certeza, con la autoridad del trono de Dios. Tú ya, tú ya no perteneces al reino de las tinieblas. Si tú te quieres regresar, it's up to you. Es tu decisión. Pero tú ya no perteneces al reino de las tierras. debes meterte bajo sus alas buscando su presencia su misericordia bajo sus sombras. salmo siete uno dice ten misericordia de mí oh Dios estar bajo las alas es estar bajo la misericordia hasta que pasen los quebrantos escúchame hoy tú tienes que recibir la unción del Espíritu Santo que rompe cadenas prisiones, que te protege que te cubre y que rompe yugos Escúchame, tú no puedes dar lo que no tienes. Por eso a veces topas con pared con la gente. Pero cuando tú estás lleno del poder del Espíritu Santo, lleno de la unción del Espíritu Santo, tú llegas y le dices miau y la otra persona se rompe el corazón ahí. Porque no eres tú, es la presencia que está en ti la que va a hacer ese cambio. Y yo, yo, yo te invito a que medites tres segundos. Donde tú estás, donde tú te mueves, con tu familia, en tu trabajo, donde tú estás Tú llegas y la presencia de Dios llega delante de ti O eres uno más que llega a trabajar ¿Sabes que Yo quiero llegar Y que la presencia de Dios vaya delante de mí Esté en mí Y la gente por esa unción pueda decir Oye, tengo un problema ¿Me puedes ayudar? La unción de Dios... En tu vida... Es un imán... Es una unción... De atracción... Para bien... No para mal... Escúchame... Necesitas meterte... En el lugar secreto... Y meterte en su presencia a encontrarte con Jesús y ampararte bajo su Espíritu. Ahí en ese lugar, en ese lugar de quebranto, en ese lugar de oración. Yo vengo en adoración y adoro a mi Rey. Y sabes que yo no sé cómo van a salir las cosas de los problemas que tengo allá, pero sabes que te adoro Rey, Espíritu Santo, abrázame, cobíjame, bajo tus alas, ten misericordia. En otras palabras, no estés buscando soluciones. Busca la unción bajo la cobertura de Dios. Salmo 63, 7 dice, Has sido mi socorro y mi ayuda, y en la sombra de tus alas me regocijaré en medio de las aflicciones y quebrantos. ¿Qué quiere decir? que ¿No vas a, no vas a tener quebrantos y aflicciones? Sí, sí vas a tener. Pero en medio de todo eso, yo me regocijaré. Y eso es lo que hace la gran diferencia. ¿Sabes qué estas personas de Chihuahua es lo que están haciendo? Yo, yo te he puesto que yo ni los conozco. Pero yo sé que cada uno de ellos se ha preparado para decir Dios lléname más de ti. Porque no puedes dar lo que no tienes. Por eso hoy yo te reto a que lo proclames, a que lo digas, para que lo escuches y entonces la fe venga en ti. Y tú puedas cumplir el propósito por el cual Dios te ha llamado. Lo quieres. Si lo quieres, yo te invito a que te pongas de pie. Si no lo quieres, no te pongas de pie. Y no te voy a juzgar, ni voy a decirte nada, ni, ni voy a hacer nada, ni, ni, ni vamos aquí a hacer nada. Pero si tú quieres hoy entrar a esa nueva dimensión, a esa dimensión de poder, a esa dimensión de unción, entonces necesitas meter tu vida bajo las alas del Omnipotente. Y necesitas rendir la autoridad que tú ya tienes y que Dios te ha dado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es tiempo que quites la autoridad del enemigo en tu vida. Yo no sé en qué área de tu vida has rendido autoridad. Puede ser pornografía, puede ser homosexualismo, puede ser adulterio, puede ser mentiras, puede ser murmuración, puede ser oh duda, temor. No sé qué es lo que tú hayas rendido, pero sabes que hoy pasa esa autoridad, de esa autoridad que has delegado al enemigo. Bríncala y métela bajo las alas. Bajo la sombra del Omnipotente. Es tu tiempo Es el tiempo Es el tiempo de autoridad Y de poder de Dios en tu vida Para hacer la gran diferencia Escúchame, nosotros hemos sido llamados a hacer Eso que vimos y aún más en Guadalajara Pero el chiste es de que tú quieras empieza a orar en tu lugar ahí, empieza a decirle Señor o oh Padre yo me arrepiento en el nombre de Jesús, yo me arrepiento Señor y en esta hora Señor yo hago un cambio, yo hago un cambio de autoridad, hago un sucheo de autoridad Señor, en esta hora Señor yo derramo Señor la autoridad delegada por Ti Señor la derramo a Tus pies Rey de Reyes y Señor de Señores tal vez he hecho Muchas cosas más Señor Pero tú dices en tu palabra Que todas las cosas las haces nuevas Y yo quiero entrar en esa novedad Señor en el nombre de Jesús Escucha la oración De cada uno de nosotros Escúchanos Señor Perdónanos Y hoy nos metemos Decidimos meternos Bajo La sombra De tus alas Para que tu presencia Traiga nuestras vidas Tiempos de refrigerio Tiempos de refrigerio Señor Sobre nuestras vidas Tiempos de refrigerio Alaben al Señor Porque Él es bueno Porque para siempre es su misericordia Díganlo a los redimidos del Señor Los que ha redimido del poder del enemigo Y los que ha congregado de las tierras del oriente Y del occidente Y del norte y del sur Porque cuando en su angustia Claman al Señor Él los libró de sus aflicciones Nos dirigió por camino derecho Para que habitásemos en ciudad. Demos gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas Porque Él sacia nuestras almas sedientas Y llena de bien nuestra alma hambrienta Él nos libró de nuestras aflicciones Él nos sacó de tinieblas, de densa oscuridad y rompió cadenas Demos gracias a Dios por su misericordia y por sus maravillas Porque Él rompió las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Porque nos has traído a libertad. Nos has traído, Señor, a completa libertad. A una paz que el mundo no da y que el mundo no entiende. Paz a pesar de las angustias. Paz a pesar de, de, de las aflicciones, Señor porque habitamos bajo la sombra de tus alas Señor en esta tarde nosotros queremos hacer un compromiso contigo Señor un compromiso Señor de proclamar de decirlo de proclamarlo a las naciones, de proclamarlo a, la, a las gentes que nos rodean oh las buenas nuevas el reino de Dios se ha acercado por cuanto me ha ungido el Señor para proclamar el año agradable del Señor para desatar al que estaba atado esa es la unción que hoy se derrama sobre ustedes una unción que cambia las vidas pero también impacta las demás vidas unción del eterno fluyendo sobre ustedes hoy Espíritu Santo tócalos tócanos hoy Señor Tócame Señor, yo quiero proclamar que tú has roto y has desmenuzado los cerrojos, Señor. Gracias Dios, gracias Jesús, gracias Jesús. Dios hoy te ha retado a que te metas bajo sus alas. Yo te invito si tú quieres.